Bueno, de regreso aquí a Alto Calido Radio ya Tú sabes, lunes, miércoles y viernes de 5 a 7. Yo me encuentro todos los lunes, miércoles y viernes, 5 a 7. Se encuentra DJ Terry Teriyay también con nosotros. DJ Press también todos los jueves. DJ Sincero también se encuentra trabajando con nosotros. Bueno, lo que tenemos es música, mixeo para todos ustedes. También lo que tenemos es muchas entrevistas. Y bueno, directamente en el 787 nos acompaña un gran productor. Ya tú sabes, una de las empresas más grandes ahora de reggaetón. El que se ha quedado con todo el canto de. De los noventa y pico Así que estamos hablando Del señor Rafael Pina Mejor conocido como Rafi Pina Dímelo Rafi De la que hay blanco Tranquilo papi Ya tú sabes Saludando a todos radios radioescuchas Que están siempre conectados a Hay programa número uno, que están metidos en internet, que siempre están bajando música, trabajando, en eso, en eso es lo que estamos, trabajando bien duro. Eso es así, así que yo doy fe, estuve por Puerto Rico, estuve participando y, y yendo a los estudios de Rafi, y ya tú sabéis un montón de cosas. Escuché algo de ahí de Cristian Castro, ¿con quién es eso? ¿Con Raquín y Kenway? Sí, con Rakín y Kenway, que ya la semana que viene tú lo puedes estar estrenando pues, ahí, ah, por ahí, por ahí. Allá tú sabes, así que para toda esa gente que le gusta la nota romántica, de verdad, de verdad, que los Mamboquín le metieron duro a los ritmos, bueno, de estar luciendo, luciendo Y bueno, hablando de aquí en Ken en ¿cuántos premios ellos participaron en el 2008 y ahora en el 2009, que también este, ganaron varios premios? Sí, ahora, ahora en el 2009 estamos, estamos, si Dios quiere, vamos ahora para los premios Juventud, para tener una participación ahí con el tema de Te Regalo Amores. Eh, en, lo, en los premios, estamos nominados ahora para todos esos premios futuros con el tema de Te Regalo Amores, que ha sido un éxito súper, súper grande. Y viajando mucho, estamos en Ecuador, ahora vamos para una fecha con el Grupo Aventura en Perú, que ya están soldados. Y viajando por toda Latinoamérica, ya tú sabes, representando lo que es la música. Ya tú sabes, no, Raquel y guay de verdad que han dejado mucho de que hablar, este wow, desde Royalty, desde que empezó la primera canción este, para los radioescuchas de internet con plan B, ya tuve un sueño. Y ya tú sabes, y ahora se han quedado con todo el canto y ahora con este el citazo que, que produjo aventura, que ustedes pues le hicieron también el remix. Ya tú sabes, se han quedado con dos, pero una pregunta verdad que me ha llamado la atención, eh, ¿se ha rumorado por ahí que Racky que Ken se rompió? Este, ¿Qué hay con eso, Rafi? Ah, esos son mensajes que, que mandan los lo, lo, lo supuestos competencias que tratan, pues tú sabes, de, de, de malintencionar y tratar de dañar la imagen a los muchachos. Ahora mismo ellos están en su mejor momento. Eh, si acaso ellos, pues yo, la compañía como tal, yo tengo un contrato con ellos juntos el día que yo decida que cada cual haga algo separado se anunciará, pero por el momento, ¿cómo voy a separar algo que ha dado mucho éxito y que están en, en, en, en su mayor apogeo, como uno dice? Que es el gusto de la gente y, y cuando la gente decida. ¿Cuál es el próximo paso? Pues ahí estaremos haciendo lo que el público quiera. O sea, Rafi, que en estos momentos ni Rakim ni Kenway ellos están eh, en la autoridad de hacer un disco este, separado si no es con tu consentimiento. Exacto, ninguno, no, ninguno, ni, ni grabar tema, ni nada. Yo tengo, tú sabes, eh, todos eso, esos acuerdos y, y, y de verdad que no estamos contemplando eso por el momento. Si en un futuro como cuál se puede hacer algún, algún tipo de álbum o algo Se va a anunciar por aquí, por todos los medios que sean necesarios, pero por el momento lo que quiere la gente es como que a lo mejor los, pro, los productores que están haciendo los conciertos algo se pongan nerviosos, o los shows, la gente piense que no va a llegar uno del otro, pero ellos están teniendo mucho éxito, siguen juntos y seguimos trabajando de la mano. Estamos terminando el, el, una especial edition que estamos haciendo, que vamos a hacer con, con cinco temas nuevos, con varios videos también. Viene un concierto en Puerto Rico, viene un DVD de todos los videos de ellos, o sea, vienen un montón de cosas por ahí nuevas, viene un tema con... Tony Dice, eh, ahora mismo estamos trabajando un tema con Plan B que ya lo grabamos también del disco de, de los muchachos de Plan B, que ya tú sabes como todo el mundo escuchó el exitazo que tiró los muchachos para el disco, pues ya tú sabes, yo le estoy respondiendo para atrás con el mismo, con el mismo ánimo Bueno, ya tocaste el tema de Tony Dice, a eso es que vinimos a este día hoy a hacer esta entrevista, todo el mundo ha dicho, ¿verdad? Se rumoró por ahí por todos los medios de que Pina Record firmó a Tony Dice, después a la semana siguiente pues salió de que le quitaron a Tony Dice de Pina Record Porque era con machete. Rafi, en verdad, en verdad, ¿qué fue lo que sucedió ahí con la firma de Tony Day? Y con quién está Tony Day firmado en estos momentos y qué está haciendo tú. Eh como productor o como casa disquera con Tony Dice. Pero ahora mismo, de verdad, esos eso círculos parece que eso fue en el 2006 y que Wissi Ander tenía problemas a lo mejor con Tony, o no sé, porque de verdad que yo las cosas pasadas no le presté mucha atención, pero habían circulado que Machete había comprado el contrato de Tony Dice y eso es totalmente falso. Ahora mismo Machete no, no está comprando a nadie. Tú sabes cómo están las cosas económicamente, las compañías disqueras. Ellos simplemente pues tienen a Don Omar, tienen a Wissi Ander, creo que tienen a Angelicris, tienen un joint Venture con Franco El Gabriela que sacaron, eh, inclusive conmigo, pero directamente ahora mismo yo, yo asumí pues todos los derechos de, de Tony Dye de manejo, de booking, de discográfico, estamos terminando el disco también que, que ya lo que falta es, es un tema ya por, por mezclar ya tiramos un preview que ya lo escucharon por aquí por alto calibre que fue mi mayor atracción y de verdad que, que es, otra, es otra es es otra otra potencia mundial que se llama Tony Dive, que ahora es que él viene con todos los cañones está tú sabes súper positivo tiene, tiene la gente ahora que necesita el y pues Bush y Ander también se portaba súper bien con en, en la negociación en el sentido que no quisieron estancar a un artista, entiende. Yo me les acerqué, les, les dije que tenía mucho interés en trabajarlo a él, y que, y que si podíamos hacer un deal, y funcionó, tú sabes, tenemos tenemos buena vibra con él, tú sabes, pero de verdad que puede que salga con Machete, puede que salga con Sony, con Wea, con el que sea, esa decisión la tomo yo de verdad. O sea, Rafi, que los medios se circuló que supuestamente Machete le dio 300 mil dólares a Wisin y Yandel por el contrato o sea que tú fuiste el que diste ese dinero sí. a Wisin y Yandel no yo fui que lo compré este machete en sí no no, no, no comprado, no compró nada de, de, de que yo entienda, de ningún artista si lo, lo mismo los medios lo saben lo, lo único que ellos tienen ahora mismo Wisin y Yandel don Omar y, y como te expliqué de este creo que es franco y, y es a ver qué otro artista más tienen creo que el último disco me ¿verdad? Perdona que te interrumpa, me dijeron que iban a sacarle este Manati Valentino con machete Eso fue lo último que oí de parte de Valentino, pero no te puedo decir nada, eso fue no, lo, que, no, lo último que escuché. No he escuchado, los libros de venta vienen súper finitos, así que no no, no he sabido de verdad, que ya lo que veo son mexicanos. Ese es así, sí. eso... Pero él verdad, bien contento, o sea, van a escuchar muchas cosas nuevas de Tony y muchos features nuevos que la gente estaba esperando también, y eso es lo importante, tú sabes, que, que, que tengamos un talento que se pueda explotar y que la gente pueda, tú sabes, consumirlo como es. ¿Cómo se llama el disco de Tony y este, Raffi, que viene bajo la... Se llama la, la melodía de la calle Updale, que es el tema, tenemos 10 temas del disco anterior de él con, con cinco temas nuevos. Y entonces tan pronto salgamos con eso, vamos a, vamos a hacer lo que es el álbum nuevo, nuevo, fresco de él como tal. Yo estoy haciendo ese update porque no quiero, quiero ya trabajar desde ya, ¿entiendes? tú sabes, Blaco, que tú estás en este medio hace muchísimos años, hacer un álbum no es de la noche a la mañana, ni toma 30 días, tú sabes, eso es un proceso de cogido de, de temas, de producir, de arreglar, de masterizar, de mezclar, de grabarse, de, de arte de carato las videos, y creo que, que si yo hago el update, ahora con cinco temas y le meto el push que se supone que, que el hombre tenga. Y la atención que se supone que le den, el hombre va, va, va a tirar la matar. Wow, Rafi, tú me acordaste ahora, ¿verdad? Firmando a tu unidad y como te había felicitado cuando me enteré de la noticia que estás volviendo otra vez al tiempo de los 90, cuando tenías a Yavi, alito y polaco, tenías un montón de artistas bajo tu poder, estás volviendo a hacerlo ahora, Raquel y Guay, este es tu unidad. ¿Tienes algún futuro firmar a otra persona? Sí, acabo de, acabo de volver a, a, tú sabes, a firmar a, a Crucito, que es un talento súper bravo, que está ahora mismo radicado en Canadá, que yo lo saqué para el disco Masterpiece. ¿Tú sabes qué pasa, Blaco? mucha gente que decía, mira, ¿qué pasa con Pinar con no, no se ha movido más artistas. Lo que pasa es que, que ya yo he trabajado prácticamente con muchos colegas de género y he cumplido con, con ellos. Y lo que hice fue enfocarme un poquito en Rakín y Un poquito no. Aproximadamente cuatro o cinco años. Hasta crear una plataforma que ellos tengan ahora mismo el lugar donde ellos tienen. Ahora me toca a mí volver de nuevo a desarrollar talento. Vengo con los de tonidad vengo con la crucitos, vengo firmando un dúo pronto que ay, como en dentro de dos semanas se va a saber cuál es el dúo. Y, y un y un artista solidario lista más que lo tengo ya estamos en esas negociaciones y ahora como como te digo Pina récord vuelve a la carga vuelve a la calle a volver a trabajar a hacerle reggaetón por eso hice mi mayor atracción el reggaetón porque no creo mucho en el popetón como la gente le dice creo que la música la gente está esperando música dura por eso un ejemplo coscuyuela está bien duro en la calle hay para la gente que siguen tirando a matar plan B sigue siendo uno de los duros en la calle y eso es lo que lo que hay que buscar tú sabes hay que buscar de nuevo volver a, a lo que es la música el reggaetón a, a, a, la, a las discos que los carros vuelvan a bumbunear, porque si seguimos con, con el reggae pop o algo que no le gusta a la gente, la, la gente no lo va a consumir. Tú sabes, por eso en los carros lo que se oye, la calle es la que decide. Jakey ¿Es que, y maximán que la está montando bien duro también. Tayo, y Randy, pues tú sabes que son unos veteranos. Y por ahí para abajo, tú sabes, Go Flow está dando candela también y está bien metido. Esperemos, ¿verdad, Rapi que, que el día que se le rompan los contratos con ellos, que vengan donde ti te digan, rápido ¿qué es lo que hay no, ahí? No, no, para mí ellos saben que todos todo ellos pueden contar conmigo y, y, y ahora mismo, como te digo, he colaborado también con con Cosculluela, que es un gran amigo mío, y su hermano, que están haciendo un excelente trabajo, con yo y Randy estamos haciendo unas colaboraciones que vamos a hacer pronto con los muchachos también, o sabes que de verdad, con todo con todo con todos, de verdad ya, gracias a Dios, la relación con los artistas y todo el mundo está súper nítido, y después de que ellos sigan haciendo buena música y que, que cumplan con el público, eso es lo que va a seguir llevando el éxito. Ya tú sabes, me conté a Rafi, no tenemos para más, pero antes de despedirnos, verdad, pues cualquier persona que no está escuchando tú sabes que todas las entrevistas de nosotros pues se postean en internet y son bastante los downloads este para todos esos productores verdad y empresarios que quieran hacer eh, contrataciones este con tu artista de reggaetón y también de, de merengue este, bueno, a donde a dónde se pueden comunicar mira, pueden llamar a la 787 743 1100 esos son los números de las oficinas o al email es booking arroba pinarrecord punto net booking arroba pinarrecord punto net eh, Quiero, tú sabes, decirle a todas esas personas que siguen los muchachos unidos, que Tony Day ya pues sí, empezó a tú sabes, hacer promoción mundialmente también, que lo pueden conseguir y que, y que todos esos cantantes que están tratando de... de, de. Tratar de, de, de tirar la, la, la mala para los muchachos tan equivocados, tú sabes, aquí nosotros respondemos con música, con música buena, aquí estamos en el estudio, Blaco fue la semana pasada por Puerto Torri, vio el imperio que nosotros tenemos calladito ahí, lo que vamos a hacer es seguir haciendo música y esperen pronto los nuevos artistas que se van a quedar con el canto. Oye, ya iba a terminar yo la entrevista, pero pues, como Rappi dijo, aquí nosotros respondemos con música, ¿qué ha pasado con lo de Raquín y Chesina? ¿Nunca hubo una respuesta este de, de Raquín hacia Chesina? ¿Qué pasó? O sea, Pues créeme que hubo una respuesta que te la, te, te la puedo decir ya ni todo lo que pasa es que que de verdad yo, yo aparte de todo pues le dije a Raquín que, que no vale la pena porque a lo mejor eso es un malentendido de Chesina o que quiso porque en verdad Chesina no ha no aparecido más, él ahora mismo hizo la canción tirándonos yo tuve un encontronazo súper fuerte y él mismo lo sabe en Miami, yo no soy un tipo que me estoy escondiendo de espalda, yo me enfrento en la, en la cara a él y él lo sabe o sea, él lo sabe y, y si él, él tiene algún problema, él lo que tiene que hacer es resolverlo como hombre, no, no, o sea, no detrás de un micrófono porque yo se lo digo a él y a todos los demás, los micrófonos no responden para atrás. de verdad raquín no tiene ni ni ni ni la necesidad de tirarle a él ni a nadie pero en son de vacilón en cuestión de eso del trobatón que en verdad eso es lo que es un entretenimiento porque aquí nadie tiene problema con nadie hay muchos que lo han hecho bien hay otros que lo han hecho mal y él está sabes? consciente chesina está consciente porque está lo, lo, lo tuvo lo, yo lo tuve en mi entrevista y él aceptó él dijo mira yo lucí mal ese día Él, él está consciente de lo que, de lo que sucedió ese Mira, día. Checina lució mal, pero él le puede sacar... Le, lo, si lo hubiera hecho bien en el sentido de sacarle eso negativo o cambiarlo a positivo, porque ahora mismo nadie hablaba de, de Checina porque no estaba activo, Y de momento todo el mundo a la Chesina, lo único que él tiene que hacer es meter mano, meter mano porque el público, vuelvo y se lo digo, el público es el que decide todo aquí, aquí nadie decide, ni los chavos, ni la radio, ni, ni nada. Tú, Blaco, tú haces, tú haces un, un, ¿cómo te digo? Tú llegas a tu nivel de llevar al público algo, si ellos quieren consumirlo bien, tú no tienes aquí apuntándole, escúchenme, o pues mira, este, consuman esto porque el público hace lo que le da la gana y eso es lo que tiene que entender Chesina. si es lo que tiene que hacer música, olvidarse de, de raquín olvidarse del pasado y Y sí, si así como fue hace 10 años, o, o más o menos sí, 10 años, uno de los exponentes más fuertes, si no va a decir el más fuerte, lo puede volver a hacer él, él y muchos más. Oye, a mí no me importa, yo soy el dueño del emisor y vamos a seguir entonces por ahí para abajo. Vamos para abajo. Rápido. Eh, la gente se comenta y ya han dicho verdad varios comentarios tuyos. Obviamente son negativos toditos. Uh -huh. El por qué tú amarraste a Chesina, el por qué tú amarraste a Yavia y nunca le diste la liberación a ellos si no estabas haciendo nada con ellos. Mira. Yo tuvo la verdad, la verdad con, con... Bueno, con Chesina de verdad. Chesina, cuando, cuando yo llego al acuerdo con él, yo igualmente lo que le pedí fue un disco y no, no lo graban. La gente, mucho de la gente, siempre tiran a los productores, inclusive a mí, no es porque yo quiera ser el, el, más, el más jodón con el pito, es que prácticamente soy el más famoso haciendo un productor. Yo les quiero decir a la gente aunque yo pueda tener un contrato con cualquier artista, si ellos no van a grabar o si ellos no quieren cumplir, de verdad, el que queda mal son ellos, pero para el público, el productor dice que los tienen gavetados La verdad de Llavia, y había lo sabe y todos los productores, le puedes preguntar a todos los productores, llamarlo uno a uno, Llavia es una persona súper complicada para sus cosas y cuando yo tenía el acuerdo con él, él sabe que él me llegó un disco de rap completo. Algo que tú que no, no la había, no había pedido. No, que la verdad, mira, me llevó wiki wiki en rap, me llevó contacto en rap, o sea, me hizo un disco a su gusto. Yo le dije, mera, ya, ni tú ni yo vamos a comprar un disco, eso lo va a consumir el público. Vamos a hacer un, vamos a cambiar esto lo otro. Y no, no quiso hacerlo por su, pues, pues, por sus pantalones, su decisión. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que lleva a que el artista se atrase. Porque, mera, se lo digo al público, mi gente, yo estoy aquí dando exclusivo, yo no vi entrevista con nadie, yo no hablo de ningún artista, porque yo no tengo, tú sabes, el por qué hacerlo. Pero ya que estoy con, con Blaco, con una persona, tú sabes, que me conoce de, desde que el viejo mío, tú sabes, yo estaba jodiéndome en la calle, igual que tú, y, y Y yo ahí, buscando cobrándome el peso. Papi, los artistas que se, que, que se atrasan son ellos. Porque yo me puedo poner viejo y seguir haciendo música y buscando talento. Si ellos no quieren trabajar y no quieren progresar por decisión de ellos, eso no es culpa mía. Lo mismo pasa con, con todos los que estaban anteriormente conmigo. Yo no pago a nadie, pues si yo no decido eso. Yankee estaba conmigo y se terminó su contrato. Y ahora mismo, mira quién es. Eh, Don Omar estaba conmigo. O sea, yo llego a tu nivel. Pues y Andel yo empecé con ellos. O sea, la gente, mira, no miren tanto lo negativo que sí lo tienen gavetado Nicky Jam era Nicky Jam hace tiempo que yo terminé con él y es uno de mis mejores amigos y el hombre sigue trabajando tira su canción sigue viajando y yo no tengo que ser que si se terminó un acuerdo ser enemigo de él yo lo que le digo a Yavi, Javier, Javier ahora mismo es la hora que todavía está pensando qué disco va a ser Una la demanda para decirte Blanco la demanda lo sabe él y lo sabe y, y te puedes meterla a la corte de, de Puerto Rico y buscas el caso que yo cogí y le no le gané la demanda para no decirlo así pero la corte Se fue a favor mío Y llegamos a un acuerdo Y él dijo Sí, vamos a meter mano de nuevo Eso fue en febrero del 2007 Él vino aquí Que puede Tú sabes Aquí yo tengo hasta fotos Él vino hasta con Elías de León Que es un gran amigo mío Que mucha gente también se cree Que nosotros ni, ni comunicación tenemos Y él me dijo Mira, para terminar el disco Necesito 10 mil dólares Y yo lo estoy hablando Porque tengo pruebas Le entregué 10 mil dólares Y es la última vez que lo vi Entonces no le he vuelto a ver más nunca Entonces pregunto yo ¿Todavía Javier? ¿Sigue firmado bajo Pina Record? ¿Y cómo es? Si está firmado contigo digo, cómo es que él puede grabar una canción con otro artista porque entiendo yo que me imagino que ni eso pueden hacer cuando están firmados ni grabar una ah. canción y grabar una canción con Franco El Gorila para su disco y otra con Wisin y Yandel. Mira, si ves el disco Franco El Gorila en los créditos dice que Yavi aparece cortesía Pina Records, entiende, eso fue una autorización que yo se la di a Wisin y Yandel igualmente en el disco de La Revolución también. Yo le dije a él también que, que ya, eh, Wisin está bien interesado en él y yo le dije a Yavi mismo que tenía luz verde de, de poder echar para adelante porque yo Como te digo, ya llevan ya esto va siete años, o sea, eh, no va a esperar tener viejo ah, para querer hacer una canción. Yo le dije, mira, y Wisin te ha interesado en ti o alguien te interesado en ti, mete mano porque una persona así que tú necesitas, ya nuestra relación en sí, nunca hubo relación, pero nuestra relación pues está lastimada, pero no tengo en contra de él, él es uno de los, de los pilares más duros del género. Yo lo que quiero es quedar claro a, a toda esa gente que escucha, que son miles y millones de personas, que nosotros los productores muchas veces pues no, nos echan la culpa y nos echan esa carga encima cuando de verdad yo quisiera tener una cámara, unos estudios, yo soy una de las personas que estoy todos los días en mi estudio, metido trabajando. O sea, yo soy una persona que yo mezclo mis propios discos, que eso nadie lo sabe, que yo grabo todas las voces de mis producciones, que yo también soy parte de los arreglos, porque me vivo esto. Y cuando un artista no quiere crecer, no es responsabilidad totalmente del productor. Rakim y Kenway salieron con prácticamente desde la nada de Gurabo, sabiendo el talento que tenían, Yo los vi y vi ese futuro y mira dónde han llegado. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar. Los demás que no han querido tener el éxito. Mira, Wisin también lo dice en las entrevistas, papi. Yo estoy desde las 8 de la mañana todos los días en mi estudio. Hago un itinerario, meto mano, son los tipos más rápidos haciendo discos. O sea, difícilmente para pa, pa llegarle a donde están ellos. De la mo modo de trabajo, hay que meter mano, Blaco. Igual tú, si tú te quedas en tu casa y no quieres hacer entrevistas, no quieres buscar información, nadie te la va a traer. Entonces la gente lo que va a dejar es de, de, de consumir y de bajar todos esos todo eso programas tuyos. Y cuando tú tiras esa exclusiva de las canciones, todo eso tú te tienes que trabajar o a ti te lo llegan en la mano. No, no, por eso es que estamos donde estamos, tú sabes. No, no, no, nosotros no. No, no nos hemos mudado para Colombia. Nosotros seguimos viviendo. <risa> <risa> <risa> nosotros seguimos viviendo en la Florida y en Puerto Rico, mi hermano. Así mismo, así que no, por eso te digo que, mira, yo soy súper Y le deseo lo mejor a todos ellos A Polaco Tengo muy buena relación también Tú sabes que, que siempre Que podemos hablar por Facebook No Yo la aconsejo, él habla conmigo, el Cejón también está metiendo mano en Miami, mi tío, que lo quiero mucho, lo admiro, también lo respeto. Y de verdad que, que eso es lo que, lo que hay que hacer, trabajar. Este mundo no se sabe hasta cuándo va a durar. La música, la música de verdad es un entretenimiento las, para las personas, no es una prioridad como está la economía mundial ahora mismo. Por eso es que nosotros tenemos que llevarlo mejor porque el público ahora mismo está más exigente todavía, está más jodón para ir a los shows, tú sabes, y, y que no es una prioridad. Prefieren hacer una compra antes de comprar un CD. Y por eso nosotros tenemos que ponernos la de nosotros, de, de, de, de montar ese, ese imperio que estamos haciendo de nuevo, para que el público tenga buena música. Ya tú sabes, han escuchado todo aquí con Rafi Pina, tú sabes, de Pina Record, ya tú sabes, directamente de Puerto Rico, desde el 787. Bueno, Rafi, ahora sí que no tenemos pa' más, pero mi hermano, yo te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Y ya tú sabes que mi casa es tu casa, también tenemos nuestro programa allá en Telemundo, para todos los videos que tú tengas. Y nada, y esperemos, ya tú sabes, la primera entrevista con Tony y cuando tan pronto que saque su segundo musical ya tú sabes que eso me imagino que si no es solista tendrán ya una canción con el dúo ya tú sabes no ya eso viene bien duro así que nada me voy este, blanco y para saus bicho un ratito a, uh -huh. a comer pescadito así que camarones con coco así que si sí, ya tú sabes si termina temprano le no cae allí ya tú sabes pues mi gente seguimos con la música por aquí por alto calibre radio show